Materia Reservada 2.0 Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues mira, he estado hoy eh, ensayando canciones para cantarlas, por ¿Así? si se deprimía pues empiezo, la peca. gente, pero necesito mucho más tiempo, para llevo mucho tiempo sin cantar, pero vamos, que es si igual, esto sigue la así... Gente está al... deseando oírte. No, ya sé lo que se está haciendo, día, Gárgaras día. con Betadine. Bien, bien, bien visto. Pero, si esto sigue así, terminaré cantando, fijo. Así. Eso, eso está... Está, claro, creo que no puede haber nada que suba no más la moral que, a... que Canta, oírme cantar. Pero... <risa> que no que no, ¿Lo han hecho en Nápoles para subir la moral? Sí, ¿En sí, Italia sí, han sí, estado sí, ahí sí. cantando para animar a la gente? Yo, yo propongo cantar con, con un personaje que tiene no 100, como decía Silvia, sino 200 años, que es Manu Carvallal. Sí. Y que podemos entonar una canción, alguna de nuestras canciones, porque nosotros cuando, cuando éramos jóvenes y bebíamos, Entonces, solíamos cantar canciones, pues así, eh, canciones que subían el ánimo. Va vamos a contar eh, cosas sobre el mundo de la política y el espionaje. Ajá. Hay políticos que han sido espías hay de todo, hay políticos que han sido espías, y espías eh, que han sido políticos que políticos o políticos que tienen algún problema con el espionaje a, que algún les encanta, pero que la fastidia más sí, o no, que lo encargan, sí pero cuando hablamos de problemas en este caso habría que, bu que buscar un superlativo ¿no? Eh, gente que se lleve, políticos que mandan directamente sobre el servicio secreto al cual detestan Y servicios secretos que detestan a, a la persona que, que lo dirigen. Que esto es lo más extraño, ¿no? Se ha hablado mucho y se seguirá hablando. Anda que nos, nos queda mucho, no nos queda todavía con Donald Trump. Pero Donald Trump ha sido muy relacionado con el mundo del espionaje. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de la polémica? Ese es un caso eh, que hay que arrancar por ahí porque... Lo que ha ocurrido sería absolutamente impensable en cualquier país y muchísimo menos en Estados Unidos. Lo último, empezamos por lo último del mes pasado, pues que eh, Trump... ...de repente destituyó, como él hace estas cosas... ...de la noche a la mañana sin avisar nada... ...al que era en aquel momento... ...el director interino de inteligencia nacional... ...Joseph McGuire... ...que es algo así como el tipo que... ...coordinaba los eh, 17 servicios secretos de Estados Unidos... ...17... ...entre los cuales los más conocidos son efectivamente... El, ...la CIA y el FBI... ...¿por qué lo cesó? Pues lo cesó porque una de las personas que estaban al mando de McGear se le ocurrió decir en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes algo que era la cosa por la cual te pueden cortar la cabeza y que yo creo que todo el mundo lo sabía en Estados Unidos. Y es que Rusia estaba volviendo a meter la, la pezuña en el proceso electoral estadounidense. ¿Para qué? Para conseguir que Donald Trump fuera reelegido. Trump, que esto lo lleva, ya se cargó un director del FBI y que inmediatamente se por lo, algo lo cargó. algo Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que dijo, qué es lo que hizo en su concepto con relación a los servicios secretos? Pues decir que iba a poner un candidato momentáneo, que era Richard Grenell, que es un amiguete suyo que ahora le tiene de embajador en, en Alemania y que, y que dispone de unas cualidades fantásticas para mm, comandar el espionaje. Entre esas cualidades está el que fue comentarista de la Fox News, el que mm, interviene con cierta frecuencia en un portal de, de ultraderecha eh, que, en el cual se ha distinguido por lanzar ataques sexistas contra Hillary Clinton y la ex primera dama Michelle Obama. O sea, ese es el perfil que le gusta. Ese es el perfil que le gusta, con lo cual han salido todos los medios y todas las, todas las personas más o menos respetables a decir que qué con, concepto tiene Trump de eh, la comunidad de, de inteligencia, ¿no?, Y en el fondo lo único que le interesa de la comunidad de inteligencia es que deje de decir que él está como presidente gracias a la interferencia rusa. Una de las cosas, una de las notas que me ha pasado es que este personaje ha contado algún secreto a los rusos de la FIA. Claro, este es un poco, yo creo, de lo que hoy vamos a hablar. Es posible una de las cosas que ha habido un debate además no solamente en Estados Unidos lo, está habiendo ese debate en las últimas semanas antes de que llegara la mierda esta del virus a, estaba el debate estaba en España ¿no? E, y era el siguiente ¿eh, ¿puede eh, un servicio secreto dejar de informar al gobierno por temor a, a hacer mal su trabajo? Sí. Y, y el caso fue este Eh, Donald Trump eh, se reunió con el eh, hace un par de años se reunió con mm, el ministro de asuntos exteriores ruso Sergei Lavrov ahí eh, empezaron a, eh, salieron temas como el tema de Oriente Medio la guerra en Siria la lucha contra el, el Estado Islámico y entonces Trump eh, quiso aportar un dato muy importante sobre la amenaza terrorista Que, eh, que él sabía, era un dato sobre el uso de ordenadores portátiles en aviones comerciales para cometer atentados que era un dato absolutamente reservado y absolutamente secreto tan secreto que se lo había contado la CIA a, alertándole de que no se lo podía decir a nadie porque ese dato se lo había facilitado el Mossad a la CIA diciéndole que no se, esa información no se podía pasar ...a los aliados. Con lo cual, si tienes un secreto, no se lo cuentes a Trump. Ahí está. Y, y entonces decían, y fue el debate que se produjo... ...vamos a ver, ¿a Trump se le pueden contar las cosas? ¿O hay que ocultarle las cosas? Porque claro, a un presidente no le cuentas los detalles de las cosas... ...no le cuentas eh, quién es el, eh, tu fuente de información... ...eso no se lo cuenta un servicio secreto nunca. Pero claro, hay informaciones que te dicen esos topos, esos infiltrados que si el presidente lo cuenta por ahí, eh, pues claro, pueden llegar a detectar a... a ¿Pero por qué crees que ruso. lo cuenta? ¿Porque no puede quedarse callado? ¿O porque quiere utilizarlo como ventaja para sacar tajada para otras cosas? No, ¿Para porque... hacerse lo importante? ¿Por qué? Yo creo, sinceramente... Que se la refanfinfla todo. Sí. O sea, que, lo que, que le le le da es la gana. simple y llanamente un bocazas. Él es el es presidente de los Estados Va Unidos. por su cuenta y sí, ya sí, está. Sí, sí, sí. Quiero decir, no, no digo que tenga que hacer caso. Decir, en teoría, sí. Decir, en teoría, tú debes eh, estar respaldando a tu servicio de inteligencia y, y dando seguridad. Porque, claro un servicio de inteligencia, como fue el caso después de esto que pasó, resulta que la CIA tenía una fuente en, en Rusia cerca, cerca, cerca sí. de Putin, que ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, bah, vamos a sacarla porque eh, eh, al final eh, este hombre va a meter la pata y nos va a costar la fuente. Y entonces prefirieron no arriesgar la fuente y, y la sacaron. Con lo cual ta, es verdad que renunciaron a una ca información de calidad que estaban que estaban... Sí, pero la sacaron ¿no? dice, pues ya sabemos mucho, no vamos a fastidiar esto, eh, por lo menos eh, claro. nos paramos aquí, ¿no? Sí. Es como los concursos, eh, pues hasta aquí he llegado, pero he llegado muy lejos. ¿sí? Pero, Bruno, es que estamos en una situación que yo hace años no me podría haber creído. Y, y sin embargo, puede ser elegido. Eh, claro, claro. Y ¿Esto no se explica? No, no se explica. No. Vamos, se explica porque el, las cosas de inteligencia a la gente le importan tres pimientos. Y en Estados Unidos, eh, yo creo que lo, y lo que importan a la hora de votar, lo que se ha demostrado... Que era, eh, ...importan otro tipo de, de cosas. Pero que lo lógico es que el servicio de inteligencia proteja a su presidente y que el presidente proteja a su servicio de inteligencia, bueno, pues está claro que en este caso... Eh, eso no se produce, y en otros muchos más, ¿no? Te... Vamos, a, vamos a hablar de un caso que me parece paradigmático, espectacular. Quizá el nombre no se ha conocido, pero la historia es verdaderamente fascinante. Estamos hablando de un personaje que se llamaba Charles Arnoux. Sí, este es un caso, para dibujar ese, este este mapa de las relaciones en, y de entre los políticos y los espías y entender todas las eh, variaciones posibles, el, este caso encaja perfectamente. Charles Erzno fue ministro de defensa con François Mitterrand y él fue ministro de 1981 a 1985 y ha pasado a la historia como alguien que consiguió reconciliar al socialismo con los militares importante un hombre de una lealtad eh, ha pasado la historia como un hombre de una lealtad extrema al presidente Mitterrand hasta tal punto que en ese caso que hemos contado en la rosa de los vientos algunas veces porque yo creo que es una de las operaciones eh, más llamativas del espionaje que es el asunto de Greenpeace que es cuando el espionaje francés eh, bombardea el, el barco de, de Greenpeace y resulta que muere un, uno de los ocupantes el, el periodista Fernando Pereira y tal que estaban en las Auckland y tal y, y al final al principio parecía que había sido un, un intento desconocido de personas desconocidas que nadie sabía nada y luego al final se fue descubriendo que el, al, la presencia del servicio secreto francés la presencia del ministro y el siguiente era la presencia, o sea, la orden ...dada por Mitterrand. Sin embargo, Charles no llegó y dijo... ...aquí no, el único culpable soy yo y éste no lo sabía. Tenemos que situarnos históricamente... ...es un momento muy importante en la historia de Europa... ...en la historia del mundo, yo creo, comienzos entre los años 80... Ajá. ...Francia es eh, muy poderosa... ...Francia está a la cabeza, podemos decir, de Europa... ...ahora quizá está Alemania... ...pero entonces estaba Francia con Mitterrand a todos los niveles. Sí, porque, entre otras cosas porque... Eh, Hubo uh, algo muy importante, era una, una lucha de, de misilazos ¿no? entre Rusia y eh, Europa con Estados Unidos. Y eh, estaba, era claramente uno de los representantes de, de los bloques porque tenía a, armas nucleares. Sí. De hecho, Hernú eh, fue el que se puso más pesado para que la OTAN eh, se dotara de misiles Pershing y que los colocara en Alemania apuntando a, hacia la URSS, porque lo, la URSS había puesto eh, misiles apuntando a Europa. Es decir, fijaros, parece el típico occidental, el típico... Sí, el, el eh, líder co contra Rusia total. Claro, es decir, algo eh, fenomenal. Bueno, mucho tiempo después, incluso ya cuando eh, eh, había muerto, se descubrió en, en una investigación que... Al menos desde 1953 a, a 1963, o sea, 15 años antes de, de ser nombrado ministro, este eh, hombre pobre pero, y, pero muy ambicioso eh, mantuvo relaciones con agentes eh, del Pacto de Varsovia, de Rumanía y Bulgaria, que llegaron en nombre de la KGB rusa para... Eh, Tratar de convencerle para que empezara a colaborar con ellos. Por lo tanto, este hizo? ministro francés eh, trabajaba para los rusos. Sin duda, y más ya? aún. ¿Era un infiltrado? O y cómo, más cómo aún, le, Antes de después... le, le habían pagado, le pagaron la, sí. la segunda campaña electoral que hizo. Es cierto que fue un desastre, pero sí. se la pagaron, ¿no? Y entonces, pues claro, al final, él... Eh, Mm, hay un, un espacio de tiempo en el cual algunos dicen que había roto con, con Rusia, otros que, que no, que siguió haciendo campaña de, de Rusia, convertido en lo que aquí hemos definido y que eh, como ser un agente de influencia, ¿no? Sí. Es decir, que, que más que, que filtrar información, de lo que se trataba era de beneficiar a, a, a, a Rusia. Mm, ¿Y esta contradicción? Eso, es decir, estamos a decir. hablando... ¿A, ¿A dónde le lleva esa estrategia? Claro, de, ¿no? En un principio no se sabe que estaba infiltrado o que pasaba información y luego de repente se pasa totalmente al otro lado de cara a los aliados diciendo que hay que ir contra Rusia. ¿Esa estrategia por qué la hace? ¿Por venganza? ¿Por hipocresía? ¿Por maquillar? ¿Por cortina o, de humo? ¿Por qué? por, efectivamente, lo que tú llamas cortina de humo. Es decir, no hay mejor infiltrado... ...que el que parece que es más agresivo contra ti... ...es el menos sospechoso... ...y sin embargo es el que te puede facilitar... Mm, ...mejores informaciones... ¿Por qué? Porque nadie piensa que él puede estar ayudándote porque es el, que, el más cañero, porque es el que, el que parece que, que te está persiguiendo más y tal, ¿no? Es un misterio, ¿eh? Siempre sí, sí, parecía misterio muy pro-occidental ¿no? en sus eh, declaraciones y, sin embargo, estaba trabajando para el enemigo. ¿Eran falsas esas declaraciones o estaba para ella? Claro, claro, claro. Es decir, eso es lo que, lo que, mmm, lo que se sospecha hasta tal punto que cuando mmm, se llega esta información al, al director del contraespionaje, llega cuando ya se ha muerto, mmm, se murió en el, en el 90 y llega en el 92, eh, él ve tanta, eh, tantos datos mmm, diciendo que realmente este, a, a, podía ser un agente ruso que se lo cuenta a Mitterrand. Todavía presidente. Entonces, Mitterrand, ¿qué es lo que le dice? Bueno, clasifiquémoslo como un secreto de defensa y dejémoslo lo morir. ¿Esto qué es? Uf, no me vengas con líos. No, no, no me vengas con problemas y, y pasamos a tope de todo no, esto porque había sido su mano derecha en muchas cosas este hombre íntimo amigo, protector claro, es, al final le desacreditaba a él también ¿no? vamos a hablar ahora, seguramente todo el mundo ha escuchado hablar sobre ese tema, pero primero vamos a conocer qué es y a qué se dedica la comisión en el Congreso de Asuntos de Inteligencia no, la comisión delegada para asuntos de inteligencia Exacto, sí, ese es el nombre completo sí. eso es, que no tiene nada que ver con el Congreso es una comisión delegada del gobierno y que eh, por lo tanto trata de, de cuestiones de inteligencia para informar eh, al presidente del gobierno y que, el y que el presidente del gobierno tome sus decisiones eh, lo más acertadamente posible pero en realidad ¿qué se dedica se dedica básicamente eh, a una cosa muy importante que es elaborar la lista de prioridades que el gobierno da al eh, servicio de inteligencia, lo que se llama la directiva de inteligencia. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Poner en una hoja eh, prioridades del servicio de inteligencia. Primero, por ejemplo, terrorismo yihadista. Segundo, eh, tema del de, eh, ciberespionaje. Tres, tema de no sé cuántos. Y ahí... Tú incluyes unos temas que son obvios porque están continuos y luego también incluyes determinadas prioridades, determinadas preferencias. El momento, sí. Necesitamos saber eh, sobre el si Marruecos está apoyando o no está apoyando el envío de la inmigración española. ¿no? Entonces, normalmente, eh, de un año a otro varían escasamente y esta comisión hace ese informe, el, el presidente del gobierno da su, su, su firma y ese informe pasa al, mm, al CNI. Este informe está considerado secreto. En realidad es un secreto que está, que está bien, pero ¿qué dice? que Dice las prioridades. Hombre, que queda muy mal que se entere que ha dicho que hay que investigar a Marruecos. Eso queda fatal, ¿no? ¿Pero hay información secreta ahí? No. O sea... Pero la información no es pública. No, no, no, esto, esto claro. es secreto. Pero digo, hay una información de calidad en la cual se cuente los resultados de esas investigaciones a ese comité. Sí, a pr pruebas o, o cómo se ha realizado tal investigación. No, ahí no hay nada. Hay luego otra cosa que es la coordinación entre la, entre el, el CNI con la policía y con la Guardia Civil, con los servicios de información, que es otra cosa que... Pero que... si están identificados eh, cosas, como tú dices, que son casi rutina de todos los años, y también estarán identificados puntos calientes, que a lo mejor se incluyan ahí, que no claro. son los habituales. Pero esos son los títulos, ¿vale? Eh, Por seguir con el ejemplo de Marruecos. Carpeta de Marruecos. Eso se dice exactamente la información que necesita el gobierno. El contenido de esa información no se da en esa, eh, en, en esa, en esa comisión. Y ahora yo pregunto, siguiendo lo que ha pasado en Estados Unidos, eh, el, quien decide eh, a quién se manda la información del CNI es el presidente del gobierno porque aunque depende del ministro de defensa en este caso de la ministra la dependencia real, auténtica quien lo hace es el presidente del gobierno y es el que da la orden al CNI de a quién tiene que, que informar está claro que o hay un informe del CNI diciendo fulanito eh, es sospechoso de trabajar para los rusos o es sospechoso de no sé qué, o el CNI tendrá que cumplir las órdenes que le da el, el presidente del gobierno. Y a propósito de, esta, de ese planteamiento, a propósito de esa comisión, ha habido mucha polémica en las últimas semanas sobre si eh, debe saber algo o no, o debe estar ahí o no, Pablo Iglesias. Sí. Vamos a ver, lo primero, para que no para ahora ya tenemos bastante con el coronel para pelearnos por por esto. Lo, lo que hablemos, como hacemos siempre, es al margen de eh, la ideología o de la no ideología. Claro que sí. el, el, el asunto aquí es que si tienes un vicepresidente del gobierno que tiene información Que, que está ahí para, para lo que está, pues eh, decirle, no le puedes dar eh, información porque es sospechoso de trabajar para los rusos, oye, tendrás que quitar al vicepresidente del, del, del gobierno, ¿no? Es como lo de Trump. Trump eh, es un bocazas. Bueno, pues <ríe> que la CIA no le pase información. <ríe> claro. ¿Sabéis lo que quiero decir? Eh, pero... Ahí sí hay un control, es decir, eh, porque la información que se pasa, pasa... Pero no llenes la boca y simplemente no le digas nada. Claro. No, no hagas que cuente ningún secreto porque si lo cuenta es un farol. Efectivamente. Pero, claro. y, y ahí está el tema. Contarle, no? ¿Quién, es, eh, quién, es, ¿Quién manda sobre el CNI, la ministra de Defensa? Claro. Y, y la información que puede llegar es una información compartimentada. Es decir, al vice... es verdad que el vicepresidente de asuntos ¿cómo es, de asuntos sociales, como dijo Felipe González en su momento, no, pega, no pinta nada ahí, porque no, está, no, tiene, no tiene un trabajo que tenga que ver con eso. Claro, asuntos eh... sociales no tienen nada que ver claro. con estos asuntos de inteligencia. Entonces una cosa es que esté ahí para enterarse, para eh, darle una imagen, y otra cosa es que yo no creo que eh, le llegue a, a él la información... Sobre eh, la mayor parte de los temas Pero no porque no se la quieran dar Sino porque tal y como está configurado eh, El mapa del gobierno mm, Pero no, no, normalmente... no le toca recibir información Ni sobre es, Cataluña es... Ni sobre Venezuela Ni sobre Bolivia claro, es que iba a decir todo, que tal, Si normalmente los vicepresidentes Están al tanto de este tipo de informaciones no. O sea que es algo O que ha solicitado él O que el propio presidente ...ha dicho que, que esté informado. Claro. Es, Porque se sabe que anteriormente... ...en las negociaciones correspondientes... ...cuando no llegaban a ningún acuerdo... ...una de las cosas que pedía siempre Pablo Iglesias... ...era que quería estar con alguien responsable... ...tanto él o alguien de su camarilla... ...que estuviese al tanto de todo lo que ocurría en el CNI... ...era una de las cosas que se... ...pues eso, se filtraba. Sí, sí, sí. Uno, uno de sus requisitos, por eso a lo mejor... Eh, llama el, la atención y Felipe González dice que no entiende muy bien qué el, es que hay. El CNI tiene unos listados en los cuales eh, de a quién manda la información. Por ejemplo, hay mucha información que va al rey, por ejemplo. ¿no? Eh, históricamente, ha sido de, eh, el boletín número uno figuraba siempre al nombre del rey y el dos era para el presidente del gobierno. Pero esto es algo que no va toda la información a todos. Va la información dependiendo del uso. Es decir, hay determinada información que va... De, directamente del CNI al Ministerio del Interior, porque son co cosas, por ejemplo, de, de terrorismo y de todas esas cosas, ¿no? Necesariamente esa información de terrorismo no tiene por qué ir a la, a, a la ministra de Defensa, aunque lo puede tener, y no tiene por qué ir a la vicepresidenta, porque si no sería un caos. Y aparte de todo, yo aquí suelo recordar algo que, que, que imagino que... Eh, es algo que me contó hace mucho, muchos años Julián García Vargas cuando era ministro de Defensa y era lo siguiente, que cuando él eh, acababa el día se llevaba todos los informes del CNI a casa... ...que los ponía en la mesa al lado de la televisión... ...y que a veces se le, le imitaba a ver los informativos... ¿Así? ...porque así se enteraba eh, más actualizado de, de algunos... ¡Joder, <risa> <ya. risa> Esto, lo que quiere decir, es un, era un comentario jocoso... ...quiere decir que hay información de gran valor... ...y hay otra información, pues que es información que, que no tiene... ...que tú puedes mandarle a cualquiera... ...y yeah. que es de actualidad y que es de ciertas cosas que te hacen unos análisis, que te hacen, es decir, no creáis que cada vez que el CNI hace un informe es la relecha en bote con la exclusiva. No, no, a veces te, te tiene que situar. O, o cuando el presidente va a un viaje o cuando alguien va a un viaje, le hacen un informe sobre eh, lo que puede haber, lo que ha pasado, cosas así, con, con un análisis, información más, más análisis, eso es la inteligencia. ¿no? Vamos a hablar de un caso concreto de un país eh, con... Una polémica espectacular en lo que vamos a comentar, pero es importante decir, y ahí es como un pulpo, con muchas épatas, eh, han ocurrido muchas cosas. Hoy vamos a aclarar un poquito todo lo que tiene que ver con este asunto y Colombia. Sí, Colombia es un ejemplo de lo que no debería pasar en la relación, en la vinculación de los servicios de inteligencia con los políticos que es otro, otra parte de ese mapa que estamos dibujando. Y el problema no es que, porque en todas partes ocurre a veces, ha ocurrido en España, ocurre en todas partes. El problema es cuando se repite continuamente, que es el caso de, de, de eh, Colombia. En, a principios de, de este siglo eh, eh, tenían un servicio secreto que se llamaba el DAS, que eh, se de, dedicó eh, tanto tiempo a espiar A jueces, a espiar a, a políticos, a espiar a periodistas. ¿Para qué los espiaban el DAS? Los espiaba porque el gobierno quería tener información de todas esas actividades, de cómo les perseguían los magistrados, de cómo uh, lo que hacían los, los periodistas, de las acciones de los políticos de la oposición. Esto eh, básicamente fue en aquel momento con, con el presidente Uribe y eh, bueno, pues, aquello eh, empezaron a encontrar micrófonos por todas partes eh, hasta tal punto que se le conoció aquella época como las chuzadas del DAS. ¿no? Bueno, esto mm, eh, más o menos a, a acabó con... ...con el, el, el gobierno de Uribe... ...en el 2010 se descubrió... ...todas estas cosas... ...vino José Manuel Santos... Eh, ...tuvieron que cerrar directamente el DAS... ...es decir, esto es... Eh, ...una cosa tremenda... ...¿no?... ...vamos a, a cambiarlo... esto ...estas cosas pasan a veces... ...y ahora que nos hemos encontrado... ...pues que nos hemos encontrado... ...que ya no está Uribe... ...pero ahí eh, eh, ha puesto a Iván Duque... ...está el partido... ...y lo que se, eh, han descubierto... ...recientemente micrófonos... ...en el despacho de, de un magistrado... ...que está investigando precisamente... ...un caso contra Álvaro Uribe... ...han descubierto... Eh, ...investigaciones... ...contra políticos de la oposición... ...y tal cual... ...como ya no lo hace el DAS... ...que ya ha desaparecido... ...ahora lo hace la inteligencia del, del ejército... ...quiere decir... ...que han limpiado que han cambiado, que se dedican a, a hacer todas estas, parecía que, que estas limitaciones habían acabado, y sin embargo, Colombia, como ocurre en otros eh, muchos países, han eh, vuelto a lo mismo, que es el uso del película, gobierno, del partido ahí, eh? del gobierno, para espiar, A, a, a Tokiski uh -huh. y, y garantizar el establishment del poder y sí, esto después en Colombia, el servicio de espionaje o el presidente? porque no lo sé ¿eh? ahí, no sé quién manda ahí yo tengo la sensación de que estos son los políticos sí. de que fueron los políticos porque al final los servicios necesitan una, una protección, es verdad que luego cuando tú instauras un sistema de tremendo de escuchas de, de, de, de todas estas cosas Pues al final pasa lo que pasó con el DAS en la época esta, ¿no? Que las mismas grabaciones se los daban a los paramilitares para que eh, pegaran tiros contra los que habían investigado, ¿no? Que era todavía mucho más dramático, ¿no?